Bueno, acá nos encontramos en el kilómetro 12 del Camino Maldonado, en la, en la iglesia que le hemos puesto un nombre de casa de oración. Y estamos junto al pastor, Javier vica y yo un simple servidor señor de este lugar, Alberto sayago que estamos tratando de hacer algo en familia. Algo en familia, podemos escuchar sonidos, como se puede escuchar en cualquier casa, porque aquí estamos. En la casa de oración. Y nos hemos reunido para tocar un tema muy lindo en Mateo 20, versículo 20. De algo que nos está llamando muchísimo la atención es que las cosas que están sucediendo en este tiempo de tratar de tener jerarquías en el Evangelio no es una cosa nueva, no es una cosa de este tiempo. Es una cosa que me parecería que siempre existió porque justamente encontramos acá en Mateo 2020 20, algo para compartir en familia con ustedes, a Biblia Abierta. Hermanos, esperamos que esto sea de bendición y comenzamos a leer suavemente y lentamente en cada versículo y vamos a irnos deteniendo a medida que el Espíritu Santo nos vaya dando preguntas, preguntas y respuestas y algunas cosas que tal vez la respuesta la tengamos cada uno viendo las cosas que están sucediendo hoy en las congregaciones. Esperemos de todas maneras que esto sea de bendición para todos aquellos que escuchen amén si la palabra de Dios que es el título ya es no nos sorprende mucho dice es una petición de Santiago y de Juan dice así entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo él le dijo ¿qué quieres? y ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabés lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y Él les dijo a la verdad, podemos. De mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero, pero, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Vamos a ir suavemente, eh, Javier. Acá estamos tratando de compartir esto. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención para poder empezar este diálogo, que tal vez a ustedes también, oyente les puede llamar la atención. Jesús les dice, ¿qué quieres? Y a veces nosotros no queremos las cosas realmente del cielo, sino que queremos aún las cosas que se hacen en esta tierra, ¿no? Porque yo veo que la jerarquía, la presidente, las elecciones y todo, se desesperan mucho para llegar a tener ellos cierto poder. Y asombrosamente la palabra de Dios dice que, que hay dos cosas donde el hombre no se sacía jamás. Es en el poder y en el dinero. No creemos, Javier, que de alguna manera la gente está tratando de buscar esos corazones de esos hombres, buscando poder y buscando también, si es posible, dinero dentro de las iglesias, ¿no? Que lo que más importa en este, en este momento de charlar es Más bien en el tema del poder y de ponerse por encima de los hombres. Eso me llama mucho la atención. ¿Tú qué has visto en este tiempo, Javier? ¿Has visto que los hombres realmente buscan esos ¿Hay cosas que te han llamado la atención? Eh, buenas noches, Dios los bendiga. Y estamos viendo realmente eh, hoy, hoy con, con lo que es el Internet, ¿no? Hoy vemos la onda masiva eh, que es el Internet, Eh, segundo a segundo, ya no es minuto a minuto en este momento podemos estar conectados en China en Australia verdad en el momento entonces uno está eh, actualizado gracias ¿no? a esta herramienta que, que Dios permite en este tiempo como también nos permite en este tiempo para poder advertir también a través de, de la palabra por eso estamos junto al hermano aquí y Con la Biblia abierta, que eso es muy importante, que en este tiempo, tú que estás escuchando, tú que tienes muchas preguntas, muchas interrogaciones, a Biblia abierta, hermano hermana, en este tiempo de crisis para la Iglesia. Pero en un tiempo de crisis, porque el hombre está tomando lugares, como decía el hermano, quiere tomar lugares que Dios no le mandó a tomar. Y por otro lado, se está cumpliendo la Escritura. O sea que esto no es porque el hombre tomó lugares, sino que Dios lo permite. Pero... Aquí es donde nos detenemos hoy. ¿Qué lugar quieres tomar tú? ¿Cuál es nuestro lugar? Y hoy vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Cuál es el lugar que Dios nos ubicó hoy, verdad? Amén. ¿Cuál es el lugar el que Dios nos ubicó hoy? ¿Qué te dice la palabra? ¿Cuál es el lugar que tú puedes tomar y hasta dónde puedes tomarlo? El Señor te permite hasta un punto tomar un lugar. Entonces hoy vamos a tocar este tema. ¿Cuál es el lugar que, que realmente... Tú puedes tomar, porque aquí dice que le preguntaron. Dice que se postró, imagínate cuánta gente hoy vemos postrándose, hermano, para tener una casa mejor, para tener piscinas. Cuánta gente vemos postrándose para que le tripliquen los sueldos. Cuánta gente vemos postrada para que Dios le le, le, le conceda la petición de, de de agarrar una riqueza, como ellos dicen, de la mano de un impío. Y tantas cosas, hermano, que qué bueno que hoy les podamos poner a Biblia abierta exponer estos casos y poder eh, de una u otra manera ayudar verdad a personas que quizás no tengan o fueron mal enseñados quizás no entienden hoy por qué estas cosas yo no he notado por ejemplo que en la palabra de dios he visto muchas personas postrarse ante jesús pero todo lo que veo que pues, se han postrado se han postrado pidiéndole sanidades y veo que se han postrado pidiéndole eh, principalmente con de, de, de de enfermedades, de deseo deseos de, de, de realmente de, de poder tocar la divinidad, de buscar de la divinidad algo desesperante, ¿verdad? Pero cuando uno se ve acá que postrándose para pedir lugares que Dios no le dio, o sea, hay que tener a Jesús delante, tener ese, ese privilegio de estar delante de Jesús, sabiendo que era el mismo Dios en hecho carne para nosotros, y pedirle algo tan vano, de la vanidad, que es que es mismo, ¿no? Postrándose, dice, ante él para pedirle algo, y él le dijo, ¿qué quieres? Y le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno de tu derecha y el otro de tu izquierda. Acá no nos damos cuenta realmente que el corazón de esa mujer no estaba puesto en Jesús, sino en sus hijos, tratando de buscar lugares privilegiados, ¿no? Y a veces yo pienso estos hombres, este poniéndose títulos como liderazgo, como, como llegar a, al apostolado, apóstol, ¿no? Como que, que ellos quieren estar por encima, y, y por encima del hombre, en realidad donde donde Jesús mismo eh, vino con tanta humildad, nacer en un lugar tan humilde, vivir en la humildad, este, estando dentro de la gente humilde, él mismo se sorprende y le dice, no sabés lo que pedí, no sabés lo que pedí, yo a veces... Me pregunto, ¿no? Esta gente que realmente quiere estar por encima del hombre, eh, ¿no han leído que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate a muchos? Yo digo, estos hermanos, ¿no? Que no sé si sea, a veces, hasta temor me da decirles hermano, porque el hermano es el que guarda la Palabra de Dios, el que tiene esa humildad. Entonces yo, en lo que yo pregunto es, Javier, que... Que está, es una de las preguntas que realmente la gente se dirá, eh, ¿está bien, está mal el tema del apostolado? ¿Dónde está en la Biblia? Eh, el apóstol Pablo, por ejemplo, yo creo que ha hablado justamente de eso, me, me asombra mucho, donde él dice, yo como último, como abortivo, esa humildad del apóstol mismo Pablo, que siendo el que más trabajó, y Dios le llamó pequeño, que significa Pablo yo digo, esta gente de pequeño no tiene nada es algo, es una grande que hay en todo, qué tristeza qué momento difícil y qué tiempo difícil está pasando la iglesia ¿no? porque eso lo vemos en casi todos los lugares el tema de jerarquías en cuanto Jesús no vino a tener ninguna de ellas yo digo, esta gente ¿a quién sirven? ¿se sirven a ellos? o sirven realmente a las cosas de Dios, esa es la pregunta ¿no? y bueno, una de las cosas, ¿no? Eh, aquí vamos a estar buscando el libro de Gálatas aunque deberíamos de ir a la palabra, como como expresamos recién, hermano, hermana tú que estás escuchando en este, en este momento este mensaje tú debes de saber y ser consciente de algo cada vez que te expresen algo de la palabra de Dios tú tienes que tener el texto tú tienes que tener el título, tienes que tener el, el texto y el contexto sobre lo leído ¿sabes por qué? porque la palabra de Dios es clara Y hoy hay una incertidumbre grande en el mundo entero. Hoy vemos eh, pseudos, personas llamadas apóstoles, hoy se ponen nombres de patriarcas. Miren al grado que no solo esta mujer, no estaba solamente en el corazón de esta mujer. Y ella estuvo quizás ese error, pero tuvo el privilegio de estar con Cristo. Tuvo el privilegio de tener la respuesta del mismo Jesús. Pero no te olvides que el mismo Jesús hoy a ti te responde a través de de su palabra y hoy cuando tú escuches estos versículos es su misma palabra es un legado que a nosotros nos dejó y como tal debemos de defenderlo hermano y hermanas ¿sabes por qué? porque Cristo nos llamó a esto entonces hoy día vemos por ejemplo, título me preguntan muchas personas ¿está bien que hoy eh, se denominen lugares en donde sean gobernados por apóstoles? ¿está bien hoy que se levanten apóstoles en estos tiempos la palabra de Dios acepta, avala Dios respalda a una persona que se diga llamar apóstol hermano ¿qué dice la palabra? por ejemplo acá en Gálatas 1 se presenta Pablo como apóstol pero a mí me asombra que entre paréntesis dice Pablo apóstol no de hombres ni por hombres sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, si nosotros vamos acá, hay dos cosas que dicen, y son dos cosas que justamente que están sucediendo ahora. No de hombre, o sea que no es un apóstol de hombre. Y hoy en día dice ah, no, porque el apóstol, el apóstol, pero es el apóstol de Jesucristo, y Jesucristo levantó sus doce apóstoles, en cual están en el mismo Apocalipsis, habla que dice que en el pórtico, aquel de las de la ciudad que nosotros estamos esperando, de la Nueva Jerusalén, dice que hay 12 pórticos en cual los nombres los nombres están impresos, impresos justamente en esa en esos pórticos. Y dice que ahí están los 12 nombres de los apóstoles, dice en el Apocalipsis 21. 14 por ejemplo, para no hacerlo muy largo, podríamos ir del 3 y 14 para tener una orientación mejor. Dice, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, y en sus tres puertas, al occidente tres puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos, escuchen bien, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Acá no, no habla los doce o los que vayan a venir después. ¿Será que si realmente se levantarían apóstoles en este tiempo, Dios lo dejaría de lado? ¿No hay un lugar donde ellos ocupen? ¿No los nombraría que también son apóstoles del Cordero? ¿O será que estos apóstoles no son del Cordero? ¿Será como dice el apóstol Pablo acá, no de hombres ni por hombres? El ni por hombre es porque no hay hombre que levante un apóstol. Porque no es un apóstol levantado por hombre, una de la, hombre. Una de las preguntas, justamente, que, que tenemos a diario es esta. ¿Un hombre, una persona, un ser humano, puede tiene la autoridad para levantar, para para otorgar el privilegio de apóstol? ¿Tiene la autoridad de ungir a otra persona y, y, y, y, y declararla apóstol de Jesucristo? ¿Habla la Biblia algo de esto? Eh, porque hay una pregunta y hay gente que tiene versículos como filipenses donde dice que a unos instituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, entonces estos ministerios se toman de estos versículos hermano, es así realmente está avalado esto, que dice la palabra por ejemplo en filipenses cuando dice que a uno, a unos a uno hizo... instituyó apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, porque pero, tú cuando le preguntas a alguna de las personas que, que, que frecuentan, verdad lugares, eh, denominaciones donde se dicen llamar eh, apostólicas, pero en este tiempo, y no solo hay apóstoles, sino que también esos apóstoles a su vez tienen sus 12 discípulos. Claro, hacen una como una hureza de personas, ¿verdad? Porque Entonces, claro, queremos saber a Biblia abierta. Filipenses, ¿hermano? Y, y, y en el libro de Filipenses ahora vamos a buscar donde donde dice que él instituyó a algunos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, ¿no? Porque no sé no, si será yo tan no, así. No, no sé cómo en este tiempo los hombres levantan apóstoles, levantan apóstoles y levantan pastores. Yo he encontrado, por ejemplo, acá está, ¿no? En Efesios. En Efesios está, ahí está. En Efesios 4 dice que... Es bueno leerlo esto, en Efesios 4, aquellos que estén escuchando deben de abrir su Biblia y buscarla. Claro. Yo puse un título acá que Dios realmente es el que da los ministerio y Dios es el que levanta los pastores. Porque hay algo ahí que dice, creo, hermano, puede ser, pero es lindo corroborarlo con la palabra cuando dice el mismo Jesús. Acá dice así. Ahí está. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad, esa palabra la unidad, o sea que nadie es más que nadie, pero parece como que fulano es más que aquel o que el otro, dice que es toda una unidad del cuerpo, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que acá es lo, lo dice la palabra de Dios que Dios el que levanta a los pastores y, y levanta todos los ministerios y todas las cosas. Yo no entiendo cómo hoy, por ejemplo, venga un hombre, a mí me han preguntado, por ejemplo, dice, "Hay en el kilómetro 12, acá me no nada." Por ejemplo. ¿Quién es la cobertura? Por ejemplo, es una palabra no que yo ahí no está. la encuentro en la Biblia, una cobertura, una cobertura es algo que cubre. Es algo yo no, no no no hay ningún hombre que pueda cubrir al otro porque es el mismo necesitado. No sé cómo como un hombre puede cubrirte a ti si él es tan pecador y tan necesitado de Jesucristo. Lo no digo que de repente tengan una comunión, como dice acá, dice que uno es una cosa, otro otra, hasta formar el cuerpo. Pero lo que yo no entiendo es cómo tiene que haber un hombre por detrás de mí para que yo poder tener la autoridad para poder predicar. Lo que yo necesito es el Espíritu Santo derramado en ese tiempo. Yo creo que un, un versículo que me viene a la mente ahora, que deja por tierra ¿no? estos pensamientos humanos no y carnales, de, de adueñarse, de adueñarse del poder de Dios, es simplemente cuando Pablo dice, ¿acaso yo no soy igual que ustedes? Uno dice que son... ...de fulano... ...otro dice que son de mengano... ...somos de Cristo... ...¿verdad hermano? Entonces ahí... ...ahí... hay cae ese argumento... ...ese versículo... ...es poderoso... porque hermano hermana... ...que estás escuchando? Porque eh, el mismo apóstol Pablo... ...que estuvo... ...en el paraíso... ...que dice fue azotado... ...muchas veces más que todos... ¿eh? ...aún más que Jesucristo... ...este hombre fue azotado... ...padeció mucho... ...este hombre dijo que... ...somos todos iguales... ...ante los ojos de Dios... ...que no nos hagamos... ...discípulos de hombres... Eso le quiso decir en ese versículo, ¿verdad? Cuando dice acaso yo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, ¿no? Yo soy de Jesucristo. Tú eres de Jesucristo, hermana. Tú eres de Jesucristo. ¿Sabes quién tienes? ¿Quién es tu cobertura misma espiritual? Jesús. No hay otra cobertura mayor que la de Jesucristo. Un hombre no puede tomar la el poder de Dios por sí mismo. Primero que no puede. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos... Y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, eh, hay que tener cuidado donde nos congregamos. Hay que tener cuidado cuando nos dicen, ojo si te retirás de este lugar, porque mira que te salís de la cobertura. Sabés que una iglesia es una estructura física, pero sabés que tu verdadero corazón es el que tú tienes que cuidar. La salvación está dentro de tu cuerpo. El templo, ¿sabés? El templo verdadero, el Espíritu Santo, hermano, es nuestro corazón cuerpo el Espíritu Santo habita dentro de ti y lo dice la palabra de Dios dice que Dios no habita ¿verdad? sí Dios no habita en, en el templo hecho de hombres hecho de hombres sino que el templo entonces si el templo es el Espíritu Santo hermano ¿qué cobertura te ofrecen? ¿cuál es la cobertura en la cual tú te sales según estas personas tú quedas destituido de la gracia de Dios y te dicen que tengas cuidado porque te puede te va a comenzar a ir mal ¿verdad? Porque tú no estás siendo obediente al hombre que te está tomando o tratando de decírtelo. Hermano, ¿hay algún pasaje más en el cual podamos...? En 2 Corintios, por ejemplo, Segundo. acá encontramos una defensa que Pablo dice que defiende su ministerio. En 2 Corintios 10, 11. Pero en el 1113 en un momento dado, el apóstol Pablo, después de, de él estar mostrándose como un apóstol, con, con todos sus su, su problemas, con todas sus cosas que aún dice que lleva las marcas, ¿quiénes son estos? Entonces cuando habla acá en el exactamente en el 11 de Segunda Corintios 11 versículo del 13 al 15 dice, "Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo." Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros Se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Él está defendiendo porque no puede entender él como último, dijo, como abortivo. Pero esa palabra, como último, apóstol, como último. A mí hay algo que me llama la atención, que los hombres en aquellos tiempo quisieron levantar unos apóstoles. Quisieron levantarlo ellos por sus propios medios, que fueron los hechos. Cuando muere Judas, ellos quisieron completar los dos. Eso es una de las cosas que a mí me, me, me lleva a tener la seguridad del 12, de ese número 12 de los apóstoles. En, en Hechos 1, 12, por ejemplo, ahí comienza, dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte, y ahí comienza todo a narrar de que esos hombres que estaban ahí. Y justamente en el versículo 21, 1, 21 de los Hechos, dice es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección yo cuando leo esto yo digo esto es realmente carnal que le estaba sucediendo a ellos ellos habían entendido que había que levantar el número 12 eso hermano lo que yo quiero enfocar Amén. un poco Porque ellos estaban empecinado en levantar el número 12 de los apóstoles? apósrelos entendían claramente que era una representación de las do tribus de los doce cimientos de la entonces quiere decir que había en ellos ya impuesto el 12 pero se equivocaron en qué cosa ellos primeramente acá dice que tenía que ser alguien que había estado y salido con, con ellos comenzando el bautismo y entre nosotros recibiendo arriba, que lo hubieran visto a Jesús cuando descendía todo. Sin embargo, cuando ellos levantan, dice que señalaron a dos, a José, llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre justo y a Matías, y dice que orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos va a ser escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por tragresión. ...para irse a su propio lugar. Dice que les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los doce apóstoles. Ahora, nosotros no podemos tomar en referencia que lo que estos hombres hicieron fue bueno. Porque hay errores tremendos. Primeramente, oraron. No sé para qué oraron, hermanos, y después echaron suerte. Yo digo, al final de cuentas no terminar Después, el apóstol Pablo, que Dios tenía preparado este hombre número doce... Era verdaderamente el, el apóstol 12. Era el último. Por eso él declara como último y abortivo. Pero mira miren esto, ¿no? Acá dice, era necesario que estuviera entre Él no estuvo entre ellos, no, vio, no fue bautizado, no tuvo ningún lado. Jesús tenía el apóstol Pablo a Saulo ya preparado para ser el apóstol número 12. Pero echaron suerte. Yo pienso que hoy en día están echando suerte. Están echando suerte. Y dicen, bueno, sí. vamos a darle a aquel... Están escuchados, inclusive de hombres que que que necesitan, o sea, como que le paguen tanta cantidad de dólares que él lo levanta como apóstol, una cosa tremenda, asombroso. Asombroso y uno y, y dan ganas realmente de nombrar ese tipo de personas como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cuando se encontró con personas que realmente eran personas que eran perjudicial para el para para para el, para el evangelio Él lo declaraba fácilmente, acuérdese de cuando hablaba de Alejandro el Candelero, cuidado con fulano, cuidado con vengano Y yo estoy seguro que cuando, si el apóstol Pablo estuviera en este tiempo y veía las cosas que estos hombres, apóstoles entre comillas, se podría decir, se están levantando, yo creo que el apóstol Pablo los denunciaría. Y yo creo, hermano, yo creo que, que, que sí, en este tiempo uno ve tantas cosas. Yo, por ejemplo, hay una persona que se dice llamar apóstol, ¿no? Uh -huh. Que su nombre es, un hombre, que es un Guillermo Maldonado, ¿no? y También, pero yo voy a, a hablar un poquito ¿no? de, de sí. esta persona. Guillermo Maldonado, ¿no? Eh, hermano, él hace un poquito vi un video de esta persona, ¿no? En el cual profetizaba a, a la candidata a presidencia de Ecuador. Y él le decía que iba a ser la, la, la, la David, ¿no? Que iba a derrotar al gigante Goliath y las encuestas de ese momento daban 10 a 1 a, a, a, al otro candidato pero este hombre fue y declaró esa palabra dijo que que si ella hacía las cosas bien iba a salir presidenta ahora yo creo que las profecías de Dios hermano dios hay algún versículo en la Biblia donde Dios dijo algo y después no se cumplió este hombre le profetizó que iba a salir presidenta esta señora salió lamentablemente ...salió a, a expresar en, en cadenas televisivas... Que, ...que no le importaba que iban en el nombre... ...porque ella iba en el nombre de Jesu, de Jehová de los ejércitos... ...iba a derribar a ese gigante... ...sabes hermano que fue vergonzosa esa campaña... ...menos del 3% creo de los votos... Tú, ...está en internet lo puedes buscar... ...perfectamente, está a la vista de todo... ...entonces sabes qué pasa... ...cuando el Espíritu Santo realmente no está en tu vida... ...tú no puedes... ...no te va a respaldar Dios... ...hace un poquito tiempo atrás... ...para aquellos que también eh, conocen de fútbol... Eh, ...hubo un mundial, hubo un mundial jugado, eh, lo representó Brasil... ...en el 2014, puede ser hermano, sí. por esa fecha... ...y hubo una selección colombiana, que hay un jugador que es cristiano... ...no sé si sabrán, pero es un jugador falcao, es un hombre... ...y este, este hombre, este hombre es declarado cristiano evangélico... ...y este hombre tuvo una lesión grave, tuvo una lesión grave en su rodilla... Y había esperanza de que este hombre pudiese, ¿verdad?, llegar al Mundial. Pero iba a ser algo milagroso si llegaba. Entonces había mucha expectativa en su país. Pero este hombre, Guillermo Maldonado, eh, se atrevió a, a mandarle un mensaje. No solo lo grabó, sino que le decía, mírame a la cara, a ti te digo, Falcao, que Dios te sana esa rodilla... Créelo, ahora mismo párate, le dice este hombre, que te vas a levantar y vas a jugar el Mundial y tantas otras cosas, ¿no? ¿Sabes qué? La realidad es que no no jugó el Mundial. No se pudo recuperar este hombre. Entonces nos preguntamos hasta dónde nos atrevemos a decir cosas. Y nadie se atreve a veces a hablar. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, hermano, no tienes que tener vergüenza, no tienes que tener temor. ¿Sabes por qué? Porque Pablo, como dijo el hermano, ¿sabes lo que dijo Pablo de Alejandro Caldelero? Le dijo, tengan cuidado de este hombre. ...porque se debió de la fe... Me, ...me fue de muchos dolores... ...me fue de muchos dolores... ...habló de mí... ...me fue de muchos dolores... ...hizo las cosas mal... ...tengan cuidado... ...lo entregué a Satanás... ...dijo Pablo... ...y le dijo el nombre... ...Alejandro el Calderero... ...también dijo... ...no, ojo con Emineto y Fileo... ...y Fileto, ¿no? ...tengan cuidado... ...no sean como ellos, ¿verdad? ...hay que dar los nombres... ...muchas veces cuando las cosas... ...no se hacen bien... ...entonces yo te pregunto... ...a ti hermano, hermana... ...quizás... ...hasta personas que se puedan enojar en este momento... ...porque lo primero que tienes que hacer es... ...agarrar tu Biblia... ...abríla... ...escudriñala... ...que aquí está la, la palabra de Dios... ...tal cual... ...dice que es como espada de doble fido hermano... ...penetra la palabra de Dios... ...no tenemos a un Dios mentiroso... ...si tú dices algo que Dios no te mandó decir... ...sabes que entras en el... ...versículo de los falsos profetas cuando dijeron... ...los profetas de su propio corazón... ...dicen dijo Dios... Y Dios nos dijo, hermano, dos profecías lanzadas a lo grande. ¿Qué pasa? No se cumplieron, quedó todo tapadito. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa si hubiera salido presidenta, hermano? Sí. En Ecuador, imagínate. Imagínate si hubiera salido presidenta. Dios no permite las cosas, Dios sabe las cosas, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Este futbolista tampoco. Y vayas a ver cuántas otras profecías, hermano. Imagínate si públicamente vemos esto qué será el no secreto cuántas personas que son engañadas esto realmente es de parte del enemigo porque Dios no puede enviar a un hombre a, a, a mandar a decir tal cosa y avergonzar el evangelio porque van en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, y, y Jesús no dice... a mí me hace recordar eso de esos falsos profetas nos dice y dicen que Dios dijo y Dios no dijo entonces no sé qué pasa nah. Te digo, eso al final y como que queda hasta mal. Pero yo perfecto. te quiero quiero profundizar sobre esto para tener un argumento, porque quizás te digan pero repasa el video, repásalo. Él le dijo, si siere las cosas bien, Y siempre dejan algo como Entonces, eh, a mí me deja también entrever entre parantes, sí, pero y capaz que hizo las cosas mal esta mujer, capaz que le faltó la fe, capaz que cometió errores ahora era de parte de Dios cuando tú di hablas de parte de Dios Dios puede dejarte de lado y dejarte expuesto yo sí, no conoce Dios. los corazones los pensamientos hermano, el futuro si Dios te dice que va a ser va a ser, aunque haga un mal reinado yo encuentro, por ejemplo en, lo, en, en, en crónica y en todos los lugares donde iban a subir reyes y dicen y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová sin embargo, aunque hizo lo malo Dios dijo que iba a ser el rey y fue el rey. Saúl, por ejemplo, fue un rey y Dios sabía en qué iba a terminar eso. Y también Dios lo sacó, pero fue Dios quien lo sacó. Claro, no no es porque que si haces las cosas bien vas a subir o si no, no vas a subir. En, en definitiva, en, en, en toda la escritura, desde el primer libro Génesis hasta el último libro de Revelaciones o del Apocalipsis, ¿hay un pasaje en el cual podemos encontrar donde Dios mandó decir a un profeta y no se cumplió? No. No hay, ningún... no hay ¿verdad hermano? La palabra de Dios es inamovible Inamovible y Acá, en el segundo de Timoteo, por ejemplo Habla del carácter de los hombres en los posteriores días Yo solamente iba a nombrar cuatro Pero cosas Pero antes optimales. de nombrar eso, quiero sí. agregar este condimento mm. Y acá cerrando el tema de las coberturas Hermano, esta gente, cuando te digan Cuando te digan a ti Ojo que si te salida aquí, te salís de la cobertura Recuerda que esta gente Fueron en el nombre de Jesucristo y profetizaron Y no se cumplió nada, hermano No tengas miedo de salirte, porque no te sales de ninguna cobertura. ¿Sabes de qué te sales? De gente engañadora. ¿Sabes de dónde te sales? De gente glotona, de gente codiciosa, de gente que toman y tienen apariencia de piedad, toma la, la, la apariencia de piedad como fuente de ganancia. ¿Y sabe lo que dice la palabra? A esto se evita, hermano. Acá le, el carácter, por ejemplo, una de las cosas, el carácter de los hombres los postreros días, cuando hay estas cuatro o cinco cosas primarias, hermano, Ya me dan lugar de que es este tipo de persona en cual hablo. Dice, también debes saber esto. Dice, en 2 Timoteo 3, dice 1, también debes saber esto. A mí me gusta como, como Pablo le habla a él como un hijo, como dejándolo como lo que iba a seguir. Él dejaba inculcado en un evangelio que sabía que él estaba pronto ya para despegar de esta tierra, pero sabía que iba a dejar la palabra impresa en ese hombre. y Dice, también... Debes de saber esto. Que los potreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismo Esos son avaros vanagloriosos, soberbios y blasfemos. O sea, esas, estas características las tienen estos hombres que dicen que si tú te salís de mí, que yo soy el que te, el que te cubro, que, que como que le pertenecemos. Yo nunca he visto... He visto De, de hombres que están delante de, de, de, de las iglesias este, que lo defienden mucho más que el evangelio y que el mismo Jesucristo les nombrás ese pastor y se enojan o sea, vos lo no, no, no te metas con el ungido, no te metas yo digo una cosa, nos podemos meter con el realmente ungido que Jesús no hay problema pero el ungido, el pastor, la parte es una... todo el palabrerío que se usa hoy en día el ungido, ungido, somos todos hermanos porque estamos ungidos por, por, por el Señor todos somos templo el Señor derramó a toda carne el Espíritu Santo, no hay nadie más grande que nadie sino que estamos todos para servir al Señor el Señor levanta, dice la palabra de Dios el que levanta pastores, los hombres levantan pastores acá no hay liderazgos no hay líderes y sin embargo hoy en día se llena la boca con los líderes les pertenecen a los líderes las personas o sea que como que el pastor delega todo ese tipo de cosas es una es una doctrina totalmente de hombre. Y en este tiempo yo creo que está la iglesia más enferma que nunca con ese otro caso. Una de las más cosas, enferma. hermano, que que notamos que lo vamos a dejar para la segunda parte de esto, porque esto es muy extenso esto es muy rico y queremos, ¿verdad? Y muchas preguntas. En los posibles, hay muchas preguntas y hay respuestas, hermano. Tengo una buena noticia para tu vida, hermano, hermana, joven, hay respuestas. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es transparente a Biblia abierta lo que hacemos es exponer la palabra de Dios tal cual es clarita Jesucristo encomendó dejó una misión clarita ir y predicar mi Evangelio una de las cosas hermanos que vamos a ir tocando después en, en la segunda parte de esta enseñanza o, o, o simplemente desde, compartiendo esta palabra Porque entran mucho en esto, por ejemplo, hoy vemos personas que, que cursan, no rápidamente, hoy si tú si tú no tienes un título, tú no puedes entrar en, en ciertos lugares, eh, ¿qué dice la Biblia? Diplomas. Diplomas, eh, cursos, por ejemplo, que vamos a, te voy a, a tirar preguntas para la segunda parte de esto, títulos, si tú no tienes un título de, de pastor, ante la sociedad no vales, Eh, otra de las cosas por ejemplo que vemos mucho mucho mucho hoy en día por ejemplo son escuelas no de enseñanzas que te gradúas en un año o en dos años tú sales con un título no te dan la autoridad el hombre un hombre le da la autoridad a otro hombre verdad y puede puede enseñar otra de las cosas liderazgos tú tienes personas son tus ovejas no son de cristo Son tus ovejas, son tus discípulos. La palabra de Dios dijo, ir y hacer discípulos. Hacer discípulos, pero para Cristo, no para nosotros. Vemos también eh, el abuso de autoridad eh, en, en muchas personas. Hay personas que, hasta hay pastores que, me atrevo a decirlo, hermano, que hasta le van a cortar el pasto, le van a limpiar los autos, pero no, no les pagan, hermano. Cuando dice que el obrero es digno de su salario. O sea, hermano, si tú tienes que hacer algo, un sacrificio, hazlo para Dios de corazón. Pero tantas cosas, hermano, que en este tiempo estamos viviendo, que es, entristecen. Entristecen. He visto muchos muchachos salir de la droga en el nombre de Jesús. He visto muchachos sanarse, gente, hombres. ¿Por qué le fiera su palabra, no, hermano? En el nombre de Jesús se dicen todas las cosas, pero resulta que después trabajan, venden repasadores, cosas, trabajan para el hombre para un hombre que no está, Nicolás, porque si trabajaban para el nombre de Jesús, pero en realidad trabajaban para el nombre del pastor, o para o, es, es algo increíble como la gente parece que le gusta estar bajo ese dominio, les gusta seguir, o sea, para dejarlo esto más simple, hermanos, aquel que está escuchando, Jesús te hizo libre y te sacó de una esclavitud, y tú entraste en una esclavitud del hombre, Te saca de la esclavitud del pecado y te metes en la esclavitud del hombre porque trabajas como un esclavo para un hombre que en realidad va a tener que dar cuenta como vos claro que sí es increíble es increíble esto pero ahora una de las preguntas por qué están están aquellos de, del, del tema de querer ser apóstol para estar por encima de los pastores no vuelta yo hablando con alguien me dijo hay una hay una cosa muy simple cuando vos sos pastor de una iglesia y llevar las ofrendas o los diezmos que hay muchos usan en este tiempo pero ahí se terminaría la cosa, entonces había que buscar un nombre de alguien que esté por encima del pastor para llevarse los diezmos y las ofrendas de todo eso por eso estos apóstoles, entre comillas, levantan pastores ¿levantan pastores para qué? para que ellos tener rebaños diferentes para hacer, como quien dice, tener varias sucursales También me han dicho, ¿no? Personas que frecuentan ministerios grandes, ¿no? Sí. Grandes de, de, de, de, de grandes estructuras, ¿no? Sí. Eh, y me dicen que, que hay que hay ministerios hoy en día que se están utilizando mucho que si tú tienes más de mil personas en, en una congregación automáticamente te levantan como apóstol. Ahora, eh, ¿qué dice la palabra de, de Dios en esto? En cuanto a los números. Pablo en algún momento tuvo... Habla de números... Habla de 1500 de 500. ¿Qué pasa donde hay dos nomás, hermano? Eh? Te pregunto. ¿Qué pasa donde hay cinco? ¿Qué pasa donde hay 20 ¿Qué pasa donde hay 30 personas, hermano? Si Jesucristo hubiera admirado esas cosas, por ejemplo, ya hubiera comenzado en los hechos, ya hubiera comenzado con, con errores. Por ejemplo, tenemos aquel etíope, un sencillo hombre que venía arriba de un carro, ¿verdad? Y mandar a uno de los discípulos de él, a uno de los apóstoles nombrándolo como realmente el evangelista poner un evangelista para una sola persona me parece que entonces Jesús se estaría equivocando en eso otra de las cosas es que yo no nunca he visto un diálogo de la Palabra de Dios que el mismo Jesús le haya dicho a ellos así como yo tengo mis doce apóstoles, usted también deben dar su consejo no dice eso, no si dice. no dice explicarle a toda criatura Entonces nosotros nos encontramos hoy con líderes. Nos encontramos con apóstoles, nos encontramos con liderazgos, con, con, con siempre con estando tratando del hombre estar por encima del hombre esclavizando, esclavizando realmente al hombre en la palabra de Dios. El agradecimiento hoy se le da al, a la iglesia o al nombre del pastor en medio de Jesús. Entonces yo pienso una cosa, mi hermano Pienso que hoy es un tiempo de nosotros de, de, de reflexionar en esto. ¿De de quién las, eres? ¿A quién perteneces? Y otra de las cosas, hermano, que justo también ahora me, me, me vienen no a la mente, a la memoria, que muchas preguntas son, ¿no? Esto es muy extenso, pero... ¿Qué sucede cuando... No sé si tú has visto, pero yo sé que hay muchas personas que están escuchando. A mí me pasó hace semanas atrás una niña, una niña que conozco, que conozco, que sé que sufre de asma hermano y, y es un es una molestia, ¿verdad? Porque se le va el aire y, y va a la iglesia, ¿no? Es cristiana. Eh cristiana. la cuestión que, que esta chica, esta, esta niña puso en el Facebook que dio la vida sanada, hermano. Amén. Y vi muchas muchas muchos saludos, ¿no? Y uno se pone contento en estas cosas, ¿no? Claro. Pero resulta que me entero hace unos días atrás que estaba internada, hermano. Estaba internada. Con el mismo problema, la respiración. Entonces yo me pregunto, ¿no? Eh, fui sanada en la iglesia de fulano de tal. Ya como dices tú, le dan el nombre no de Cristo. Ya no dicen Cristo me sanó. Dicen, fui sanada en la iglesia de tal. Ahora, ¿qué pasa aquí? Porque se dijo algo, se, se expresó una sanación y... ¿Qué no fue? ¿Cristo es malo, hermano? ¿Se equivocó? ¿Qué pasó? ¿La sanó y después dijo, no, me arrepiento no te sano? ¿O, sí, o es un error de hombre esto? ¿Es un error de interpretación? Sí, aparte, por ejemplo, esas declaraciones. Declaro que estás sano. En este caso no hubo declaraciones. Dijo, fui sana, Dios me sanó el asma. Pero luego, a los 15 días, estaba internada nuevamente. Sí, son cosas extrañas, no sé por qué. ¿Por qué se han Pero eso? Dios se puede equivocar. ¿O no se sanó nunca? ¿O no nunca? o lo dieron como una emoción no no, no no sé exactamente eso pero lo que yo sí sé una cosa la gente está apoyada en el tema de sanidad y de milagros que en realidad jesucristo todas esas cosas las hizo para que le conozcan a él para salvación en estos últimos tres minutos hermanos cerrando este primer capítulo no sí. reflexionemos sobre estos tres minutos así que la biblia no hay un lugar donde avale el apostolado para este tiempo y ¿Es así? Hay muchos que avalan eso, pero la Biblia no lo avala. No lo encuentro en ningún lado. Entonces, ¿podemos decir que no es bíblico? Es bíblico sus doce apóstoles. Ahí está. Hasta ahí lo tengo, porque... Por ejemplo... La retraso. Decir? Para estos tiempos. Claro, vamos a poner... Yo, eh, si ustedes leen la Biblia y ven que el apóstol Pablo dice te mando a Timoteo, que es como que se vaya yo mismo. Ahí está. Por, ¿Por ejemplo, no Timoteo sería... En el caso de hoy, si vamos al caso de hoy... ...Timoteo sería un discip... ...hoy estamos... Eh, ...hay ministerios que... ...son denominados G12... que es el G12? Son son sistemas donde forman de 12 en 12... ...dice que sí. se van multiplicando, ¿verdad? Ahora, Pablo no debería haberle dicho... ...ya que era, iba a ser un apóstol... ...no lo nombra como líder... ...no le dice que él va a liderar a 12 personas... ...no habla nunca de, del apostolado... ...no le dice que lo va a ungir como apóstol no dice que lo va a ungir como líder si sí le da ciertos requisitos que la palabra de dios lo hicieron antes con él porque también tuvo que ser formado él tuvo que, que juntarse con pedro tuvieron que discrepar muchas veces la palabra claro. tanto pedro tuvo que aceptar cosas de pablo como pablo de pedro porque en definitiva hermano la, la, la palabra es transparente y lo que hace es unificar el cuerpo de cristo claro, entonces nadie, apóstol en, él... en este tiempo no existe Apóstoles en este tiempo no existen, el último apóstol cuando muere, creo que tengo entendido que fue Juan e inclusive este, la historia justamente habla de que aquel el último que quedaba lo enviaron a la, a la isla a morir ¿no? porque ya como diciendo nos sacamos a todos de encima pero habían quedado, una de las palabras que no se usa más que son los misioneros las misiones eso justamente es el tema a pero seguir. los milloneros no, como no tienen jerarquía ninguna ellos no le sirven ahí está jerarquía. ese es el tema a seguir a continuar podemos cerrar esto hermano sí. con estas palabra ahí que está. Eh, Dios usó a Pablo para escribir esta carta en el 1.6 dice así estoy maravillado en Gálatas en Gálatas 1.6 sí, dice estoy maravillado de que tan pronto os haya alej, as, hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo no veo otra cosa que es eso este hombre a gritos en sus últimos tiempos profetizaba profetizaba lo que anunciaba y, y, y es como tú hablaste recién este pastor es como hablaste recién lo que está escrito se está dando son las cosas que están pasando el último de los tiempos y es parte de esto del final Es parte del fin. Es parte del fin. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga y que pasen muy bien.